sean todos bienvenidos al show comenzamos un nuevo segmento de esta recorrida por la música y sus historias por los intérpretes y sus historias y hoy vamos a hacer un especial 100% música uruguaya necesitamos muchas mujeres Cantautor, poeta, escritor y periodista uruguayo considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de nuestro país. Se inició en las líderes artísticas en el año 1954 como locutor de radio, incursionó como presentador y animador, libretista, informativista e incluso como actor de teatro. Debutó profesionalmente como cantor el 20 de febrero de 1964 en Perú. Editó más de 100 trabajos discográficos en Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, España y México. Falleció el 17 de enero de 1989 a causa de una peritonitis aguda. El comienzo hoy con la voz de de don Alfredo Cita Rosa. Un tema de autoría de Juan Carlos López y Washington Duzardo. Esta voz. Esta voz es terrón, greda y arena. Aterido penacho de algún caldo, aspereza de piedra cimarrona, que rebelde se eriza en los picachos, en fragua de cristal la he depurado, en escaras marinas o en naufragios, la templé en el huracán de la amarga ausencia, y mi sangre, las cieles de guijanos. La haré camino algún día, del sueño ausente, las alas de tu pupila, lo verán siempre. Cuando te siembre la vida, un tamborcito en el vientre, la haré reboso de nubes, con flecos de soles tenues. de palabras La isaria jubiloso mis hermanos Si una gama de melóricos matices Ondulara en la andea de mi canto En vaho de cristal y la he depurado En escala marina su enau frágil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 confle con ese celeste con azul Y ahora continuamos con un grupo uruguayo de música romántica. Una de las bandas musicales de mayor impacto en las décadas de los 70, 80 y 90 en nuestro país. Actuaban en cuanto baile había o fiesta había en el Uruguay. Y eran de las más esperadas en lo que a música romántica se refería. Lograron grabar dos materiales discográficos. Dos cassettes en aquellos años que los grabaron ellos y los distribuían ellos en el en en los lugares donde tocaban y los cuales son hoy muy difíciles de de encontrar. Solaris, en bienvenidos al show con Amor en Venta. Sincero, a mi guitarra, ya la changuera. Y nos vamos a la charanga, desde Colón Montevideo, la institución charanguera del Uruguay, fundada en 1966 por Juan Luis Correa, es una de las charangas más importantes de la música tropical uruguaya acreedora a múltiples discos de oro, plata, platino, aún hoy siguen brindando su estilo único e inconfundible en las fiestas bailables de todo el país. Aquí, Sonido Cotopaxi y su guitarra charanguera. Guitarra, guitarra, guitarra charanguera. video Seguimos con una de las bandas emblemáticas del Uruguay. Su periodo de actividad fue entre 1967 y 1970. Fueron pioneros en la música de Candombe, con la, en la fusión de Candombe con Música Beat. También en cantar las canciones en español dentro de este género. Los principales compositores y referentes fueron Rubén Rada y Eduardo Mateo. La agrupación nace justamente de la fusión de los grupos italianos. The Night, liderada por Mateo, y Orfeo Negro, liderada por Rubén Rada. No llegaron a grabar formalmente un disco, sin embargo, hay ediciones que fueron recuperadas de grabaciones para algunas presentaciones de televisión o de presentaciones en vivo e incluso algunas obras colectivas en las cuales lograron participar. Luego de disuelto el grupo, Rada, Chichito Cabral y Lobito Lagarde formaron Totem, Mateo Camboli y Lagarde fueron los únicos que participaron durante toda la trayectoria del grupo. Aquí el quinto con, muy lejos te vas. Muy lejos te vas. Ahora es la música de Siglo, grupo de rock progresivo uruguayo. A pesar de su corta existencia, es considerada una de las mejores bandas de la escena del rock progresivo en la historia de Uruguay. Ideación en el 73, Siglo II en el 74 y Siglo III en el 91 conforman su discografía. Esta banda se conforma en 1971 y en abril del 75 marcó el final de aquella etapa del siglo. Aunque volverían a juntarse después en España y volverían a hacerlo otra vez en 1993 en Uruguay para un concierto inolvidable frente a las 6.000 personas que estábamos en la vieja estación central de Afe. En 1997 en un concierto homenaje a Rubén Castillo en el Teatro Solís vuelven a juntarse y luego de la muerte de Gonzalo Farrugia, su asterista, se reunieron para homenajearlo. El hijo de Gonzalo, Zoel Farrugia, ocupó la batería en esa oportunidad. Ese año 2009 fue la última presentación en vivo de la banda emblemática del rock nacional. Siglo aquí en Bienvenidos al Show. Y este no pregunten por qué sedda Y el final hoy de este bienvenidos al show con uno de los creadores más prolíficos de nuestro país, conocido popularmente como Tino. Gastón Ciarlo comenzó sus estudios de guitarra a la edad de 8 años. En 1963 formó el grupo Los Gatos. Grabó su primer álbum solista en 1969. En este álbum Se mezcla la música vet de mucha popularidad en aquel momento con ritmos autóctonos como el candombe y la milonga y produciendo una obra pionera en este tipo de fusión. El 1970 se suma a Montevideo Blues y allí en el 71 compone la obra más conocida de toda su carrera, Milonga del pelo largo. Una milonga rock que volvería a grabar luego con la banda Moonlight en 1972, la cual debió realizar algunos arreglos debido a que la letra original podía acarreaarle problemas por la situación política que reinaba en el país. Esa versión, la última, La de la de Moonlight fue la que finalmente se instauró en el colectivo popular y perdura hasta el día de hoy. Milonga de pelo largo es por lejos el tema más versionado de la música uruguaya por numerosos artistas de todos los estilos musicales. Sin dudas, es el tema hit en toda la historia de la música uruguaya. El final hoy. Montevideo Blues versión del año 1971 la voz de Gastón Giarlo Dino y está Milonga te pelo largo suf seria recuerdo de los que huyen de nuestra tierra de la miseria de la violencia mis margaritas que están vacías que están marchitas que ya están secas te doy todas las renuncias de cosas simples que yo he echas que yo he echas La sala del pobre hombre que siente frío y no se queja ya no se queja